Bueno, eh, Cristian, hace unos días, eh, cuando a pocos días de las elecciones conversábamos con los trabajadores del de ECO Seferino, estaban preocupados porque, bueno, habían perdido su lugar eh, a partir de un convenio que se había firmado oportunamente, pero que luego se cayó por eh, esta renovación que hubo de las juntas. Eh, contanos, bueno, ¿cuál es la situación hoy? Eh, bueno, en principio hemos logrado recuperar que una institución importante como es la CNAF vuelva a confiar en, en, en la Junta Vecinal del Barrio Seferino y hoy ya se encuentran trabajando en principio en las instalaciones de la Junta Vecinal y posteriormente a través de un convenio que, que hicimos con la, la gente que tiene el, el salón anexo a la Junta Vecinal, que donde originalmente funcionaban eh, ya están, se encuentran trabajando en el barrio seguramente con el correr de, de, del tiempo y que podamos arreglar ya las instalaciones que, que ellos venían utilizando, van a poder hacerlo más cómodamente y poder ampliar el trabajo que vienen haciendo en el barrio uh -huh. son talleres que se brindan en diferentes horarios o solo de mañana como es? no en principio están planteado eh, de, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde una gran variedad de, de, de oferta para los chicos y para los más grandes también uh -huh. eh, tenían una propuesta de eh, capacitación laborales la idea es esa apoyo escolar eh, Sí, están trabajando con apoyo escolar con un convenio a través eh, con, con el instituto para poder brindarle el acceso a los chicos del hogar arriba la pileta, eh, caminata saludable carpintería, tienen un taller de murga, de dibujo, digo, eh, y, y seguramente con las instalaciones nuevas van a poder ampliar el trabajo que vienen haciendo. Uh -huh. Bueno, por otro lado, eh, reciente veíamos allí un poco viendo lo que es la tarea del municipio en cuanto a las calles, que bueno, eh, se, se, se ha comenzado a romper un poco lo que es el asfalto, o lo que quedaba el asfalto. Sí, bueno, en principio se, se levantó todo el asfalto de calle México, que va a ser reasfaltado en los próximos 40 días y hemos decidido en una asamblea con los vecinos y con el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Viedma, de que también levanten las heras, más allá de que eh, el asfalto el reasfaltado de esa calle va a tardar eh, unos meses, aproximadamente 3 o 4 meses, pero que bueno, ya estaban intransitables y la única manera de poder convertirla en, en, en un lugar transitable era levantar el asfalto y, y dejarla de ripio, mantenerla hasta que podamos eh, en 3 o 4 meses poder asfaltarla nuevamente. ¿Hay expectativas de que eh, avance en del Consejo Deliberante el, este proyecto para recibir financiamiento para asfalto, porque uno de los barrios más complicados en este sentido es el, este, este Seferino, ¿no? Buen día. Eh, bueno, sí, en principio nosotros como vecinos, porque la, la sesión en el Consejo Deliberante que se desarrolló en realidad en la ESFA, eh, todavía ni siquiera eh, se han llevado a cabo las elecciones, como decimos, nos hemos acercado para intentar de que, bueno, eh, Hablar con los concejales, porque uno de los barrios más beneficiados con este plan Castelo iba a ser el barrio Seferino, no se pudo, creo que es una discusión política que se debe dar en el Consejo Deliberante, nosotros como vecinos como vecinos apoyamos, pero bueno, es una decisión de, de, de, del mundo político, más, más que del vecinal. Eh, pero creemos que con la nueva presentación del municipio, con un nuevo crédito en pesos, eh, los concejales, que su principal objeción era la dolarización del préstamo, creo que ahora en pesos no, no, no creo que haya inconvenientes para que pueda ser aprobado. Uh -huh. ¿Cómo está el resto de las actividades acá en la Junta? mira abrimos nosotros el comedor, ya es el segundo sábado que, que está abierto para los chicos del barrio, acompañado de tareas que tienen que ver con cuestiones recreativas, sociales, culturales. Eh, hemos abierto el merendero, tenemos más de 17 talleres que ya están funcionando. La semana que viene vamos a abrir las inscripciones para seis talleres de formación laboral, y con una buena participación de los vecinos, y, y nos sentimos acompañados y contentos porque estamos logrando que el vecino empiece a formar parte de la gestión de la Junta Vecinal. ¿Nel merendero? Merendero es todos los días. El merendero es todos los días mientras realizan las actividades en la junta vecinal y tenemos eh, Mil Sonrisas también que funciona los sábados a las 3:30 de la tarde donde tienen actividades y también se quedan a tomar la leche con nosotros y eh, los días sábados 12 del mediodía siempre tenemos alguna actividad que tiene que ver con, con lo cultural y de paso los chicos se quedan a almorzar con nosotros. ¿Por se pensó en el, en el comedor? Se nota la necesidad de eh, hay, hay mucha necesidad los vecinos, la verdad que, que los chicos lo necesitan. Eh, si bien de lunes a viernes eh, la escuela de nuestro barrio tiene jornada extendida, eh, los fines de semana tenemos muchos chicos dando vueltas en la calle y nos parecía interesante no solo tenerlos en la junta teniendo alguna actividad, sino también darle la posibilidad en la alimentación.